Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Estamos en el aire como todos los años, desde el año 2006, aquí cumpliendo 10 años. Hoy, con la presencia de los chicos de la Escuela Juana Azurduy, la escuela número 22, Distrito Escolar 19, tenemos un programa con mucho trabajo, con mucho para comentar, para comer, para conversar. Hoy son chicos de Escuela Primaria, ya los voy a presentar a ellos. Les recordamos que, como siempre, ustedes se pueden conectar con nosotros y pueden buscar este programa en la red Farco Foro Internacional gente de radios comunitarias www.farco.org.ar, allí pueden hacer su usuario y bajarse este programa a nosotros así, como todos los años queremos eh saber ¿Sí? ¿Quiénes están de la otra parte? quienes están escuchando escuchándonos? ¿Quiénes son los radioescuchas, como decimos? Y que otras escuelas también son parte de la red de este programa Hora Libre. Así que también nos pueden buscar en Facebook. Allí en Facebook escriben todo junto, Programa Rec, y nos encuentran. Van a ver fotografías, siempre algún que otro post que cuenta cómo vamos trabajando y los temas que los chicos van escuchando trayendo para que podamos compartir, conversar y seguir haciendo radio, ¿les parece? Nosotros hoy ya tenemos aquí entonces en la operación técnica eh, a josita Tapia el Ducu, muchísimas gracias ahí por ayudarnos a salir al aire, tenemos a Néstor Cortés en la coordinación de piso, Eva González García que estuvo en los contenidos y tenemos un profesor, ¿sí? un maestro, ¿quién me lo presenta el maestro? Manuel Solari. Manuel Solari, bien, bien, Eh, maestro, ¿de qué grado? Sexto, sexto grado Y séptimo Sexto y séptimo grado Y ellos son estudiantes de la Escuela Juana Surduy Que tienen nombre y apellido y se presentan así Nombre y apellido, por favor Hugo González uh -huh. Uriel El Paom Diego Agustín Brito Lautaro Gutiérrez Yael Paz Yael Socalarsa Todos ellos forman parte de sexto grado, turno mañana, ¿no? Sí Sí Bien, bueno, a ver, chicos, vamos a, a contarles Estuvieron haciendo radio y estuvieron preparándose para el día de hoy, ¿no? Sí, mucho eh, ¿A mucho. qué hora salieron? A las ocho y media A las nueve, más o menos No, ocho y media, ocho y media, y media. Y media. Y media. Sí, acá media. como a las nueve Sí, sí a las nueve Bien, están cerquita acá ¿Ustedes sí, están en qué barrio? Bajo eh, Flores Mom, en la escuela que hay en, en la calle Mom Ah, la escuela... La eh, escuela la, 22 La escuela de Mom, como le decimos nosotros ¿Sí? sí, hay una calle que se llama Mon y qué, ¿en qué barrio queda? Bajo Flores, bajo Flores. Sí. Bien, ¿se conoce algo del barrio? Sí. A ver, cuénteme. Mucha muerte, bien. Sí, <risa> Muy bebé pe peligroso. Más en la villa no se contó. Sí, sí tiene, tiene. A ver, es una zona que tiene varias varias cosas. Pero muy lindo barrio, pero muy lindo barrio. Es lindo barrio. Lindo hay lindo gente lindo que boca. trabaja y que vive ahí en la zona. Sí. Tenemos una zona que eh, está poblada por algunas villas. ¿Cuáles son las villas que están cerca? La 1114. La 1114, conocida, es así por muchos policiales. Muchos policías. Sí, aparece en los diarios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? Eh en ese barrio hacen muchas muchas ferias, venden mucho Hay ferias Hay salados sí. Hay comedor también, ayudan la a la ciudad, gente Hay comedores que ayudan a la gente ¿Cómo es eso de los comedores? ¿Tienen idea? Sí, eh, sí. la abuela de él y Mi abuela trabaja ahí, ayudan a la gente que no que necesita Ah, mirá Y van a buscar comida ¿Y todos los días tienen atención de gente? Sí, menos sábado y domingo, sí, después de todos los días Mira, y te da una consulta, la gente va a comer al lugar o se lleva la comida de la casa? No, se llevan la comida de la casa. O sea, que preparan se sí. en y vienen a recoger la comida y la se la llevan los potes y le meten media comida. Hace y... cada cachito más. Llevan los potes y le dan la comida. Sí, cada ah. gente lleva su táper y lleva la comida. Y también hay una, una secundaria que hacemos que se llama club de chicos que hacemos un montón de cosas, como de juegos. M -M Tiene club de chicos ahí, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Lo sabes. ¿Los Sábado. sábados? A mí me da Jóvenes en la tarde ¿Y cómo se organizan para participar? Eh, venimos a las 10 A las 10 salimos a las 12 A las 12 ¿Acercáis a las el dos. micrófono, eh? Salimos a las 2 y media, sí. por ahí A las 2 la O sea que van desde las... 10 10 y salimos a las 12 de era rezador de la tarde. Súper sí, sí, sí. divertido. ¿Y qué cosas hacen? A ver. Jugamos fútbol, eh, desayunamos, primero comemos. Desayunamos y después al final comemos. Ah, la, y primero cuando llegamos jugamos fútbol o lo que queramos. Vamos Almorzamos ah, A la hora de desayuno. Sí. Y después hacemos actividades lo que el profe nos dice, cualquier actividad que nos diga y pero la dividimos en grupos. Di no, los mayores de, doce, los, mayores de los que tienen 12 para arriba eh, van van con uno con una profe. Se llama Laura, Franco y Elin. Y, y después de con nosotros nos, nos queda el profe Nico. No. Vamos a dividir. A ah, Nico y el IN. O sea, están divididos por edades. Sí, sí. sí. De 12 para abajo y de 10 para... De 12 para arriba. Y después están los más chiquitos. Un grupo de los más chicos. Nosotros estamos en lo más medio, los más grandes. ¿Van todos los Todos los sábados. Sí, todos los sábados. Muy bueno. Eso no es obligatorio. No. No, no, no. no, no si sí, puedes, te notas, si ¿Cómo? A ver, pasar el micrófono... Casi todos quieren ir... Casi todos quieren ir... Porque es muy divertido... Ah, porque es divertido... Nunca... ¿no? Un día nunca... Te vas triste de ahí... <risa> Mirá, está lo bueno... No, se porta mal... Sí. Che, y... ¿Y cuántos eh, alumnos no. son, más o menos? Que eh, no, que... 42... Eh, sí, por ahí 42... Cuarenta y pico, cuarenta y pico, sí... O sea, 42, 42, 43. 42, 43... En los más grandes... Después hay otro grupo de los más chicos... Que deben ser... Eh, también... 38... 38... 38. Después están los clubes jóvenes... Que esos es son los que van a la tarde. Sí, sí son veinticinco. Son veinticinco. No hay, no Mirá, hay tanto. O sea que ustedes van a la escuela también los días sábados. Sí, sí, sí. Y la escuela está abierta durante todo el día para tener actividades recreativas. Sí, sí, Pero sí. Pero no nada sí, más sí. a las 5 De 5 para mira O sea que, a ver, tenemos en el barrio Folores. Ahí tenemos una escuela que se llama Mon. Sí. ¿Sí? ¿Hay algún club cerca? Sí, sí. sí. En San Lorenzo? Sí, San Lorenzo. San Lorenzo. Huracán. Y Madre, madre del Pueblo. Madre del Pueblo. Mira, Flores. Miraflores, Bajoflores. Eh. A ver, San Lorenzo lo conozco. Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. Huracán, lo conozco. Madre Miraflores, ¿Sí? Desarrollo, cuéntame. Es un club de 5, hay de 11, pero no sé, no sabría dónde queda. Ajá. Miraflores es un club de 5 que se juega a cancha de 5. Sí, también sí. de 5. Está bien, es como más chico, digamos. También está el club de Madre del Pueblo, que él va. Ah, tiene ¿y qué hacemos ahí? Eh, Primero se fue eh, primero se fue formando eh, como una iglesia, después se agrandó, hay una secundaria, eh hay deportes listos... y es eh, bueno. Se fue eh, primero no era tan grande como ahora, era solo la iglesia y ahí uno y un comedor y después se fue agrandando, tiene cancha, tiene para el hogar de Cristo, que es donde van los chicos a pasar la noche cuando se si es que no tienen casa. Y, así y yo conozco otro lugar que voy eh, los viernes y los lunes que que hay una para formar el bimestre tema del Paco, uh -huh. de, eh, para eso y ese centro de Hay otra esperanza. Mira, es, es católico, es evangélico, es cristiano, eh, igual que quiere, ¿cómo es? Es cristiano, es cristiano. Sí. Mira, vos vas ahí a jugar, ¿a qué vas? Sí, voy a taikondo yo. Ah, mirá, o sí, sea que es pasado. un deporte que es bastante estricto sí. Que yo sepa también hay natación, hay de todo sí, Natación, boxeo ¿Es por sí. pago? No, gratis Ah, es gratis Sí, te dan, te dan chompa, es bueno También el club de chicos te, Y encima tiene, eh, no ese club no. tiene la selección que eligen a los chicos mira así que, bueno, tiene actividades Difere, eh, deportivas y aparte tienen esta contención medio social y religiosa sí. para la gente que tiene problemas con las adicciones sí. y demás sí. mira el otro, siento, el otro siento que yo voy también en el club de chicos en el club de chicos también alguien que cuando te vas te regala leche eh, galletitas frutas ah mirá y a veces también lo... cuando es el día del niño la navidad y todo eso nos dan juguetes wey. o pascua en pascua también te dan juguetes de pascua Ah, mirá, o sea que tienen como y varias situaciones Y así cuando son como días de festejo Como el Día del Niño o Sí, Navidad, como dijo Hugo Nos dan de comer cosas especiales Como hamburguesa, pizza ¿Ustedes almuerzan ahí los sábados? Sí sí, sí, sí, siempre Y también, también, el anterior sábado Hicimos la fogata de San Juan Ah, que se hace el barrio Sí, sí, sí, sí muy Minero bien mucha gente, estuvo no, bueno Estuvo muy lindo cuando prendieron la fogata hay juegos bailaron todo. hicimos muñecos eh, hacíamos lo que queríamos tomamos no, no, no, muñecos <risa> había juegos había... había de todo había un juego que me gustó el de los científicos creo había ah, juegos sí, científicos ¿cómo es eso de los juegos científicos? Eh, eh, aprendemos o sea, cómo hacer el fuego el con fuego la tierra sí, son cosas de la materia mmm, mirá está bueno los bueno, cuentos, a ver, he vamos a... La escuela queda, entonces, el barrio Bajo Flores. Sí. ¿sí? sí de sí. los clubes nombramos a todos los que estaban. Sí. ¿sí? Miraflores era uno de los más chicos. Bajo Flores. Como... Flores, San eh, eh, San Lorenzo. San Lorenzo Madre, Madre, de pueblo. Pueblo. Madre de Pueblo. Madre de Pueblo. Huracán. Huracán. Sí, yo vivo cerca de Huracán. Sí, en la sí. que miro? Sí, estoy, estoy del otro lado. Ahí nomás. Sí. Ahora estamos en... El, eh, nosotros estamos... Ahora, en este momento, en Lugano, en el estudio que queda en Escalay de Lepián, es muy cerca de la autopista, sí, ¿sí? Ahora, ustedes están, digamos, más cerca de, eh, de San Lorenzo, sí. Sí, sí. ¿sí? Pero estamos en el sur de la ciudad de Buenos Aires, sí. que es una zona muy particular, ¿no? Eh, históricamente, ¿qué música se escuchaba por acá? Tango, eh, tango, tamé. tango, Tango, tamé. hoy se escucha chamamé sí. todos es verdad, también. Pero era un barrio más de tangueros, ¿sí? También. Sí, Y, y de hecho tenemos aquí como alguna esquina que es medio sí. importante, ¿no? Sí, sí han hecho alguna visita? Sí, sí, sí pas pasamos por ahí cuando fuimos al Rotary Club Que estábamos viendo todas esas cosas de Pompeyo y todas esas cosas mm. Y estaba ahí en la pared de la canción de Mano Blanca Que es un tango Sí ¿Y qué vieron? ¿El mural donde está sí, directamente? Sí, sí, muy lindo Yo siempre lo veo porque la acompaño en mi mamá a su trabajo que queda en Pompeyo Bien, bueno chicos, tenemos así como ya el primer bloque eh, que tenemos que ahí ir contando como para que vengan a pasar otros chicos, así que eh, cuéntenme, ¿ustedes cómo se prepararon para hacer radio, primero? Eh, con la suya Eva, eh, nos no fue diciendo las cosas de Roberto galazo lo del libro, en de una fiesta y no, nos dijo que teníamos que hacer, que teníamos de tranquilo, varias cosas. Bien, esas son las cosas que aparte vienen pendientes ahora, sí. ¿no? En los sí. próximos bloques vamos a hablar ahí con eh, un, un invitado que va a salir al aire vía telefónica. Norberto Galazo, ¿no? Sí, Norberto Galazo, exactamente. Eh, y ustedes estuvieron trabajando todo el grupo, ¿no? ¿Cuántos sí. son en el curso, Che? Somos... Eh, 32. 32 Sí, tres sí. estudiantes, ¿sí? Bueno... Vamos a contarle a la gente quiénes hicieron este primer bloque, ¿sí? Así que nombre y apellido de cada uno, así saben quiénes estuvieron trabajando hasta acá. Eh, Uriel Pagón. Guía Augustinito. Hugo González. Jesus Galarza. Joel Paz. Lautaro Gutiérrez. Vamos a terminar este oh, bueno, bloque profe. y ahora continuamos con el segundo bloque y el siguiente equipo. ¿Les parece, chicos? Sí. Dale. Oh. Hasta Gracias. el bloque que viene. Chao. Chao Chao Gracias Chao, gracias a todos Besos para todo el mundo Abrazo Chao Aguante arriba Aguante boca Gracias ¿Dónde vas? Carrerito del Este castigando tu junta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano reluciendo la de bronce clavequeada en la suena de cuero donde vas Carrerito del Once cruzando ligero la calles del Oce Hortenido mano blanca vamos fuerza que viene barrar mano blanca hortenido hoy vamos que falta un poquillo bueno bueno ya salimos ahora sigan para el coste esta noche me esperan sus ojos En la avenida Centenerita Vare ¿Dónde vas, carrerito porteño?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 Ya salimos Continuamos en hora libre, recién escuchábamos Mano Blanca por Ángel Vargas y la orquesta de Dorienzo Nosotros estamos en el aire, sí, ahora con eh, estudiantes, pero en un segundo grupo Así que fuimos parte de este sexto grado de la escuela número 22, distrito escolar 19, Escuela Juana Azurduy Chicos, me dicen su nombre y apellido, vamos a empezar por el compañero Nombre y apellido Facundo Spinelli Facundo, bienvenido, nombre y apellido Vladimir Mamani Vladimir Fabián Caicina Fabián Siles Joel Pardo Alejandra Ibarra Oriana Pereira oh, John Jairo Bien Chicos, estuvieron trabajando Estuvieron haciendo algunas cosas que tienen que ver con la entrevista ¿Qué es una entrevista primero? ¿Quién me cuenta? Eh, el, Dale, una contame Una entrevista es preguntarle a las personas Preguntas que te... ...que te consumen... ...que le querés saber... ...y le vas a preguntar a la, a la persona... Que, que, ...que querés saber un poco más de ella... ...y ella te responde... ...y ya las estás entrevistando... bien es bueno, como una entrevista... Un, bien, una, ...una entrevista es entonces... ...ese trabajo que hace uno de indagar sobre... A ...una persona que tiene algo para informar... sí ...que a veces puede hablar de sí mismo... ...puede hablar de alguna actividad que realiza... ...puede hablar de la representación de alguna institución... ¿sí? ...o puede hablar porque es famoso... O puedo hablar porque no sé, es científico Y sabe muchas cosas ¿Sí? Bien eh, Ustedes estuvieron también trabajando ahí Con una persona a la que vamos a contactar telefónicamente Y vamos a entrevistar en vivo, ¿es cierto? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Norberto Norberto Balazzo. Balazzo. Roberto Galazo ¿Quién es? Norberto. Norberto. Norberto. Norberto. Norberto. Norberto. Un Norberto. Norberto. Norberto Es un escritor Norberto. Bien, ¿y ha leído algo de él? ¿Lo conocen? Sí, sí. Lo ¿Qué cosas bien. han leído? Háblenme en el micrófono Es un libro, un no, no es... Es, un libro. Es, es un escritor Es un escritor y qué, qué... Es un ensayista Es un ensayista ¿Y han, han conocido algún ensayo? Eh, sí, no, algunos eh, Este tipo habla de libros de política Hace libros de política Bien, habla de política ¿sí? Y escribe, escribe mucho Y ahora Bien. cuando hablemos con él ¿De qué le vamos a preguntar? ¿Ya saben? Eh... sí, sí. sí. sí traído una hoja con preguntas para ah, tienen preguntas hola, bien, yo estoy esperando cuando ustedes me digan si tenemos la comunicación telefónica y los presentamos y ustedes se encargan del aire yo los presento y siguen, ¿te parece? sí bueno, tenemos la comunicación telefónica, que es lo que está en el aire Norberto Galazo, ¿es así? hola sí, ¿qué tal? ¿cómo le va? hola, ¿qué tal? muy buenos días, estamos en el aire yo estoy con acá un grupo de chicos que quieren hacerte unas preguntas Norberto, hola ¿Cómo no? te paso con ellos nomás Bueno, perfecto. En el aire de hora libre, Norberto Galazo y los chicos de la escuela Juana y la escuela número 22, distinta a escolar 19. Chicos, preséntense. Hola, me llamo John quisiera hacerte unas preguntas. Sí, te escucho. Eh, ¿Me podrías responder en qué universidad estudiaste? En la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Los chicos preguntaban, bueno, usted estudió Ciencias Económicas. Sí. sí Pero hoy se dedica a escribir, ¿cómo, cómo es ese, esa relación? Bueno, el tema es que en aquel tiempo no había licenciatura en Economía, entonces había que estudiar de contador público y después estudiar del los programas y de las Económicas. Eh, al estudiar en la época mía de contador público advertí Insuficiencias Con respecto a mis inquietudes Y mis preguntas Y entonces Me recibí de contador Y no seguí el doctorado Sino que empecé a preocuparme Más bien por Entender lo que pasaba en el país Y la única forma de entenderlo Era empezar a leer historia Es decir que sin eh, Integrar la carrera de historia Formalmente Yo empecé a leer más historia Que ...que contabilidad... ...y pero sí economía... este ...que era que... ...américa aplicaba... El, ...el curso los acontecimientos políticos... ...no... ...de ahí este... este ...esta doble actividad... ...este... ...con la contabilidad... ...este... ...mantenía mis mi familia... ...y con la historia... ...mantenía a mis inquietudes... Muy bien... ...ahí hay otra pregunta entonces... Hola Norberto... ...me ¿Sí? llamo Oriana... ...sí... Te quiero hacer una pregunta. Sí, ¿Cuándo nomás. empezaste a escribir libros? Y tendría 25 años, más o menos. En el 1963, por ahí, 61. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a escribir libros? ¿Cómo, cómo llegas a ser escritor de libros? Sí, en realidad, este, tratando de entender lo que pasaba en ese momento. Era un momento bastante complejo, del gobierno de y muy presionado por los restores militares antiperonistas que habían proscrito al peronismo. Eh, después el golpe del, del año 62, el gobierno eh, muy débil de, de Guido, que no pensaba eh, realmente eh, la democracia, sino que era una falsificación de la democracia. Eso fue lo que me llevó a mí a, a empezar a tratar de entender la realidad y empezar a hacer apuntes sobre las cuestiones políticas del momento. Y entonces se me ocurrió que había que volver hacia atrás y tratar de entender en, en qué país había nacido y por qué este, las cosas se daban de ese modo. Y la figura que me resultó más atractiva fue Mariano Moreno, donde me pareció que era el hombre de la Revolución de Mayo que tenía las cosas más claras. Ajá. y ya estaba más decidido a unas transformaciones importantes y a crear un, una patria nueva Mira. Hola, me llamo Alejandra y quiero una pregunta ¿Qué es el qué es para vos el socialismo nacional? No, no te oigo ¿Qué es para vos el socialismo nacional? Preguntan Sí, bueno eh, el socialismo nacional no se puede explicar fácilmente el socialismo es una, una teoría que expresa que no debe haber de clases sociales, que no debe haber ricos ni pobres. Este planteo del socialismo aparece en la Argentina con la inmigración, cuando vienen los inmigrantes de Europa. Pero no advierten que era la, con las características de la, de la Argentina es distinta de las características que ellos vivían en Europa con respecto al socialismo. Entonces, Eh, ...necesariamente el socialismo tiene que tener una... Eh, eh, ...comprender la realidad nacional, por eso nosotros hablamos del socialismo... ...que es de inmigración, y que fracasó en realidad... ...nunca pudo llegar al gobierno, y se dividió numerosas veces... ...y ha perdido mucha influencia, hoy es un partido muy pequeño... ...que tiene importancia en la provincia de Santa Fe... Eh, Y en cambio en, en apareció en la historia argentina el peronismo que tenía algunas características parecidas al socialismo en cuanto a la reivindicación de los derechos de los trabajadores pero que no provenía del, del socialismo. Sin embargo, su propio jefe Perón habló en determinado momento de que Eh, la sociedad había digamos, que cambiarla había que establecer un socialismo pero que ese tenía que ser argentino, ese nacional y latinoamericano eh, ahora hay una pregunta más que tiene que ver con sus investigaciones y su trabajo ensayístico, chicos, cuéntame cuál es la pregunta hola, soy Fabián Siles y quiero hacer una pregunta ¿cómo llegó a ser? no ¿qué personalidad es del sur de la ¿Qué personalidades pero, pero, pero, pero, del, sur de la la del sur de la ciudad? Del sur de la ciudad Vestigo Bien, ahí lo que preguntan los chicos Es qué personalidades del sur de la ciudad Investigó Sí, yo traté de, de Entender las características Especialmente del, del pueblo argentino Me llamó la atención La vigencia de un, un poeta Del mundo del tango Que fue Enrique Santos Dicépolo y el segundo libro que hice fue justamente sobre la vida de Dix porque resaltaba la situación social difícil por la que pasaban muchos argentinos en la época de la crisis de los años 30 ¿no? y después este me llamó la atención también en el interior especialmente y aquí también en la capital este la vigencia de las coplas de Atahualpa-Yupanqui que expresaban también los, los reclamos, los anhelos de los sectores más populares, que decían, este la, la, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, es decir, el, el, el arriero que iba llevando las, las vacas en un arandel, iba con las penas, mientras las vacas eran del, del, del ganadero, del dueño de la estancia, ¿no? y bueno, eso me llevó también a um, bucear en la liga de poeta popular este, como Julián Centella y figuras como Leonardo Fabio que considero que debe ser uno de los directores de cine más importantes del mundo este, del cual fui amigo tuve la satisfacción de conocerlo y trabar una amistad importante Mira. y todo esto junto con figuras políticas directamente como Raúl E. Calarín Ortiz Arturo Jauretche Eh, Juan José Hernández y algunos no muy conocidos porque generalmente se oponían a los gobiernos conservadores, entonces no, no tenían la posibilidad que en ustedes hoy de un colegio que me parece maravilloso, eh, que es una expresión democrática realmente magnífica, le eh, dio un colegio de tener una, una radio con la cual eh, sí. conversar con total amplitud, ¿no? Llegamos a, al momento de los gobiernos y demás Los chicos tienen una pregunta con respecto a eso Hola, buenas tardes, soy Joel Pardo Y le quiero preguntar ¿Cómo se inspiró para crear el libro Mauricio Macri la vuelta al pasado? Bueno, yo supuse, como me pasa a muchos escritores Que un libro podía aportar algunas cosas A las elecciones que se iban a producir En noviembre del 2015 Ah mm. Y advertía que los um, grupos más conservadores, es decir, los grandes capitales, las grandes corporaciones económicas de la Argentina, que son de la Argentina que muchas veces tienen dinero en el exterior, en las sociedades offshore, y también este los intereses de muchas empresas extranjeras, este, eh, muy poderosas, muy eh, poderosas. Tenían una visión, digamos, conservadora. No querían que se avanzaran los derechos del, del pueblo y que mejoraran las condiciones del pueblo. Y entonces me entendí que Macri era una expresión de eso. Y que había que tratar de ayudar a que Macri no ganara en, en las elecciones. Este, y entonces, bueno, como generalmente... En mi función de historiador un recorto mi noticia de los periódicos y las junto fui juntando documentación con respecto a algunos hechos este, muy críticos respecto a la historia de, de la familia más que bien, en realidad especialmente en momentos en que las deudas que ellos tienen con el esteleo se las pasan al Estado y las terminamos pagando todos en 1982 pronto Y de allí nació ese libro, que es un libro crítico, y que yo le puse La Vuelta al Pasado. Pues, qué lindo decir que no había que gozarlo, pero resultó que La Vuelta al Pasado este, resultó en la realidad que fue Macri, y el libro creo que salió poco tiempo antes de las elecciones, así que evidentemente no tuve mucha... ...muchas acertada ...muchas acertadas en el... ...en, en lo que escribí... Es ...yo igualmente no... ...no este, descreo del libro... ...creo que, que... ...algunas de las cosas que están pasando... Eh, ...la política económica que se realiza... Sí. Este, ...se explican a través de, de... ...de cosas que... ...que cuento en el libro sobre... ...la historia de la familia Macri... ...especialmente del padre de Mauricio y este, su vinculación con poderosos intereses económicos que, en, de los cuales no puede surgir una política económica eh, favorable a los sectores populares ¿no? claro. cuando eras niño, ¿qué libros leías? ¿qué libros, ¿Qué libros leía, leía cuando eras pequeño? mira en aquel tiempo se leían cosas que ya después ahora no han quedado un poco en el pasado Había una colección importante cuando yo tenía 10 años, que era el Tesoro de la Juventud, que eran 20 libros este, donde se contestaban cosas, se, había, se, había poemas, había cuentos y había todo un sector de algunos de los tomos explicaban por qué se producían ciertas cosas. Bueno, hemos cor se cortó de golpe O bueno, tal no, caso después no. llámenlo para despedirse Pero se cortó pero Chicos, me estábamos me... en el aire Y él contaba que, bueno eh, Él leía cosas que tenían pero, que ver sí. Con lo que con, con lo que era importante, digamos Para aprender en aquel momento Les pregunto a ustedes ¿Ustedes qué cosas leen habitualmente? leemos como libros de la biblioteca de la, de la biblioteca. escuela eh, por ejemplo de... mito a la... ver, estamos paso. estamos leyendo no sabe, en la... la escuela con un trabajo Tucumán era una fiesta Tanque de Agua 3 que es una novela sí. sí ¿de quién es la novela? Eh, eh, es de María Inés no, Manuel de Más ah mira están leyendo la novela y a, a ver ¿ustedes solo leen en libros? no leemos Tenemos historietas, todos. cosas que nos gustan. ¿eh? ¿Y lo que más leen en la vida qué entiendos? es? No historietas es lo que más leo. Lo que más el celular. Lo que más leo, leo, el, celular? ¿Eh? ¿Sos ¿Sos que más leo el celular. Ajá, Disculpenme. Sí. ¿Ustedes no? Sí. No, no, no, yo no, no leo sí. el celular. ¿No celular? Yo tengo tablet. Facebook, no. No. El de mi mamá. ¿El de tu mamá? Sí. ¿El celular de mamá o el de papá? Ahora, ¿historietas que historietas han leído? Como Mafalda, ¿no Mafalda? Mafalda es la falda yo leo Marvel. Ah. También, la aparte de historietas También leemos leyendas A ver que no te escuché, para pasarme el micrófono Porque está muy lejos La familia Robinson no. La familia Robinson Así era, Se trataba de una familia que iba en un bote Que se hundían y se perdían en el en la selva Bien La familia Robinson Que se perdió ahí el, se perdió en la selva ¿Me contabas? ¿Eso lo le en clase? No no, lo leen ustedes no. por individual. A ah, cada uno. Cada uno lo espera. Que por placer, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. que bien. La Chicos, la eh, la vamos a escuchar la un tema musical. La ¿Quién me lo puede presentar? Exactamente, con poesía de El país de la libertad. de la libertad. Vamos a leer, vamos a escuchar el país de la libertad. ¿De quién es? De de León Dieco. León Dieco entonces. Búsquenme donde se esconde el sol donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar besando la espuma y la sal Búsquenme en el país de la Tiene el viento Donde haya paz O no existe el tiempo Donde el sol Seca las lágrimas De las nubes En las mañanas Continuamos el aire de hora libre, chicos eh, Ahora con un nuevo grupo, nuevo equipo sí Así que ahora se van a presentar, me van a decir su nombre y apellido Nosotros les recordamos que, como siempre, formamos parte de la red Farco ¿sí? Así que queremos mandarle un enorme saludo a todos los que son parte sí de la red Farco En especial un saludo a FM Educativo 92.3, Río gallego Santa Cruz FM La Nueva Formosa, Capital FM La Posta, Moreno Provincia de Buenos Aires FM Raíces de la Plata Provincia de Buenos Aires Radio Comunidad de Villa Lugano Ciudad de Buenos Aires Radio Cultura Santa Fe RadioCulturaSantaFe.gob.pres.com Radio El com. Radio Aguilar Comunidad El Aguilar Provincia de Jujuy Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy FM Mural, Chipola y Río Negro Y a todos los que forman parte de la red FARC Y nos repiten y llevan este programa A diferentes latitudes del país Un gran abrazo, un saludo Hoy estamos aquí con los estudiantes Con eh, chicos que son de la escuela Juana Azurduy, la escuela número 22 Distrito Escolar 19, aquí de la ciudad de Buenos Aires eh, Tenemos nuevo equipo En el aire, ¿sí? Nombre y apellido Por favor, nombre y apellido Andatingo. Fernanda Cinco Sofía Oviedo Sofía y, y Nombre y apellido Cristian Quispe Cristian María Araceli María Araceli, Pedro. Noelia Yonina Yo el parro, volví y <risa> eh, Ana Gabriela Saber Bien, háblame más fuerte, ¿eh? Ana Ana Gabriela, Ana Gabriela, bien ¿De qué vamos a hablar en este bloque? ¿Quién me cuenta un poco? Dale eh, Vamos a hablar sobre el libro Tu en una fiesta, tanque de agua 3 Bien, ¿qué es un libro? ¿De qué autor o de qué autora? De María Inés, Inés Falcón Bien, a ver ¿Qué podemos contar de ella? Es una escritora y dramaturga argentina. Nació en Buenos Aires en 1954. También es docente y se desempeña como coordinadora de talleres de expresión teatral. De niños y adolescentes para la Escuela de Teatro de la Universidad Popular de Belgrano. Belgrano. Bien, entonces, ustedes han leído un trabajo de ella que se llama Tucumán era una fiesta. ¿Ya lo leyeron todo o lo están leyendo? No, no hasta el capítulo 8. Capítulo nueve Nueve Bien, hasta el capítulo 9 ya estuvieron leyendo ¿Y de qué se trata? Se trata de dos niños que viajan al futuro Ajá Al pasado, pasado. Al pasado. los niños que viajan en el tiempo Bien, ¿tenemos una presentación de esto? ¿Sí? ¿Lo quieren escuchar chicos? ¿Les parece? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, sí. prestemos atención y después nos comentamos ¿Vamos? Vamos Los personajes más importantes son Lucas, Nazareno y Rocío. Lucas y Rocío deciden viajar para poder ver a Nazareno. Terminaron la, la primaria, tienen 13 años. Nazareno era nazareno era un chico que Rocío y Lucas habían conocido en el anterior viaje del pasado que tuvieron. Logran viajar por un tanque de agua. El tanque de agua está en el techo de la casa de la abuela. De la abuela la abuela de, de, de Lucas y rocío a Nas, visitar a Nazareno porque querían vez volverla a ver y no se daban cuenta que Nazareno Juan volvieron a ver a Nazareno Nazareno era más grande y de ahí se empieza a desarrollar un conflicto entre los tres porque quería que Nazaret querían que Nazareno vuelva a ser un niño que, que vuelva a jugar con ellos y no que sea un granadero Viajaron a 1816. Pronto con Gani y cuando llegaron estaba haciendo una fiesta de la declaración de la independencia. A mí me gusta Porque trata de muchos próceres importantes como San Martín. Eh, a mí me interesa porque yo quería saber cómo eran antes las cosas y también porque aparecen muchos próceres y podré ir sabiendo más de la historia de la Argentina, cómo se hicieron las cosas y, y si lo aprendo me ayudaría mucho en la escuela, en los Es una novela fantástica. Es muy interesante, tiene muchas cosas para aprender. Tiene suspensos, chiste, comedia, de todo, y por eso me interesó y me gustaba mi leer cada día y me voy a ayudar a todas las cosas. Mi nombre es Joel Pardo. Mi nombre es Dayana Flores. Mi nombre es cristian Quispe. Mi nombre es Sofía Oviedo. Y todos somos alumnos. Y todos somos alumnos. Y, to y todos somos alumnos de 6º A. De la Escuela 22 del Distrito 19 Juana Zurduy. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Continuamos en el área de hora libre, antes teníamos ahí ¿sí? el trabajo realizado por los chicos donde trabajaban un poco acerca de Tucumán era una fiesta, ¿sí? Y está este capítulo 9 que vienen leyendo, ¿sí? ¿Qué cosas podemos recordar ahora? Hay muchas cosas interesantes porque hay, hay momentos donde parece que todo está perdido pero siempre se encuentra la solución para ir a donde están. ¿Por qué está todo perdido? ¿Qué cosas son? Qué? Porque parece que Lucas, Nazareno y Rocío están peleados, pero de un, pero en realidad se están están buen, se están buenando, pero y hay muchos problemas ¿Se porque Se pelean entre ellos. Eh, algunas veces, pero la mayoría son buenas. Ajá. ¿Y en qué año en qué año pasan las cosas? Eh, 1816. Ah, se van mucho tiempo atrás. Sí. Y cómo es esa 1816? ¿Con qué características tiene? ¿Es como ahora tiene autos, edificios altos? No, no, no. a caballo. Carre... Andan a a carro, en carretera, en carretera, caballo, ¿qué más? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se imaginan ustedes ese lugar? Esas de hay muchas cosas de madera, menos hay menos vidrio. Sí. <ríe> claro, vieron que ahora los edificios son todo vidrio y acero. Bien, deberían ser los en vez de vidrio Debería ser Sido Plástico Y en la, hace Pero estamos hablando De 100 años atrás ¿No? 200 ¿Cuántos son? ¿1800? Sí, sí, sí. sí 200 años Justo eh, Claro eh, Es mucho tiempo atrás mm. Che ¿Y cuál es la trama principal? Si ustedes me Bueno De esto se trata el tema Son Un par de amigos Están en el pasado ¿Y qué les pasa? ¿Qué quieren hacer? Que querían quedarse a ver cómo se el pueblo se independizaba. En, en la casita de Tucumán. En la casa de Tucumán. Ah, y ahí está toda la historia. O sea, la casa de Tucumán en ese momento estaba como nuevita. ¿Ya vi eh, independencia? No, no, por eso, no. se querían quedar a ver la independencia. Mm. No, sí, no, sí. Cuénteme, querían ver qué? La declaración y la independencia. Querían ver la Declaración de la Independencia pero sea que es algo que está situado acá en la Argentina Y que tiene que ver con un proceso histórico en particular, ¿no? Sí Bien A ver, ¿y qué otras cosas más se acuerdan de esa declaración? ¿Ya llegaron ustedes al momento en donde se empiezan las peleas por la Declaración de la Independencia? No A partir del capítulo 8 están cerca de llegar Ah, mira ¿Cuántos capítulos son, saben? ¿Cuántos Eh, son 135 no, no, no, no, no, no son 33 capítulos son 33 capítulos y van van por el octavo ah, nos queda todavía un montón sí, eh, bien bueno, a ver, chicos tenemos un audio más donde hablaron con eh, la autora, ah no me dicen acá que no es un audio propio dice la autora en la Feria del Libro de Jurín del gobierno de Jurín, la escuchamos les parece y después comentamos a ver qué tiene para contarnos sí, dale. bueno, dale Soy Mariana Falconi y estuve en la Feria del Libro de Junín. Porque los chicos siempre tienen curiosidades, preguntas de cómo se escribe, de cómo se me ocurrió, de los personajes. Este, bueno, nada, charlamos como 45 minutos, este, fantástico, la verdad que muy linda charla. Eh, chicos de entre los 10 y 13, me parece que había. Y ahora tenemos una charla con los adultos para hablar de los chicos, este, acerca de la lectura, de las cosas que los chicos leen, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, veremos qué surge de ese diálogo también. La feria me encantó, la verdad que está muy linda, es muy atractiva, siempre eso es bueno porque uno le dan ganas de mirar y de leer y encuentra nuevos títulos y nuevos libros. este Vi muchos chicos no no solo caminando alrededor sino interesados en libros, mirando y comentando y eso es maravilloso. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad conectándonos con todo el país. Hora libre en Farco Satelital. Junto a los estudiantes Sí, de sexto grado de la Escuela Número 22, Instituto Escolar 19, Juana Zurduy. Estamos hablando acerca de literatura, un poco acerca de algunos libros, algunos textos. Antes con una entrevista a Galazo, ahora con una entrevista grabada, sí con un fragmento ahí, con la voz de la autora María Inés Falsioni, sí que es autora de eh, Tucumán era una fiesta, un texto que los chicos están leyendo, y que también escribió otros libros, ¿no? ¿Saben qué otros libros escribió alguien? ¿Me puede contar? Dale, dale. Por ejemplo, Niños, las brujas no existen. Pajaritos en bandas. En el, el micrófono, porque no se escuchó muy lejos. Pajaritos en bandas. Pajaritos en bandas, ¿qué más? Pedro y la, y la guerra. Las dos Marías. Y por ahí hablaba también de que ella estaba muy preocupada por qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan a los lectores. le pregunto a ustedes, a todos, ¿eh? cosas les gustan de, de este libro y qué cosas no le gustan? Vamos a empezar por la que les gustan. Eh, a mí me gusta porque se trata mucho sobre los chicos, eh, también sobre San Martín. Porque habla de personajes de la historia, digamos. Bien, al pasar el micrófono a los compañeros que no les escuché la voz, ¿a vos qué te gusta del texto y qué no te gusta del texto? Eh, a mí me gusta, de, se trata de hablar de... De las personas... Eso es. De cosas que le pasan a las personas, digamos... Sí... ¿Eso te gusta? Sí... ¿Y hay algo que digas... No, esto no, no, no me gusta... Esto que pasa en la historia no me gusta? No... ¿No? ¿Todavía no? Bien, ¿y ustedes? Es divertida... Es divertida... ¿Por qué es divertida? ¿Qué cosas pasan que son divertidas? Hay chistes... Tiene chistes... Sarcasmo. Sarcasmo, mira vos. Eh, porque en una... Rocío estaba buscando su mula que se llama Lisa Simpson y le fue a preguntar a su hermana dónde está y le dijo... Le preguntó, Lucas, ¿dónde está Lisa Simpson? ¿Dónde está Lisa? En Springfield le manda. <risa> está bien. Eh, bueno, juega con algunas cuestiones que es... Entonces utiliza también hasta nombres de la actualidad. Pero a Lisa Simpson es una mula. Sí. Sí. Está bueno Bien. También la abuela ¿La abuela cómo la se abuela. llama? Lisa Simpson Le inventan ¿Igual que la mula? Sí <ríe> Bien Tenemos una mula Tenemos una abuela ¿Y quién más está? ¿Qué otros personajes hay? Nazareno Nazareno ¿Nazareno es grande o es un chico? Es grande, grande. Es Un, un granadero Lucas está un Es un soldado Ajá ¿Y Lucas Lucas es el, es el hermano chico, mayor, es el, mayor. De, de Rocío. el hermano mayor de Rocío ¿Y Rocío es el protagonista? No, no. En, no. en realidad los tres son los protagonistas Nazareno, Rocío Lucas. y Lucas Bien, entonces a ver Hagamos la ficha técnica eh, ¿Rocío quién es? ¿Y qué es y qué edad tiene? Rocío tiene 9 años Lucas tiene 13 uh -huh, Nazareno tiene No mucho de 20 me parece Ah, o sea que son como dos chicos, o dos un preadolescentes, joven. jóvenes, y un joven, digamos, que es soldado, me dijeron. Sí. Bien, ahí está la trama, bien. ¿Y dónde están viviendo ellos? ¿En qué provincia? En la provincia de Buenos Aires. ¿Y viajan hacia...? Tucumán. Tucumán, bien. Bueno, por ahí... A alguien se le despierta las ganas de leer la historia, ¿sí? Y se consigue el libro, que se puede conseguir en cualquier lugar. Por ahí tenemos muchos más libros, ¿sí? Que, que en... Hay secuelas también. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una secuela? Que después del libro vino otra parte. Ah, es, es un libro que depende del primero, digamos. Como que las películas. Un, si un, un continuará, un segundo capítulo. Si en ellos iban, por eso, querían ir a ver a Nazareno. Porque ellos ya habían hecho un viaje en el pasado 2 Ajá Bien Bueno Caídos en el tanque de agua Caídos en el tanque de agua ¿Ese es el nombre del texto? No. ¿Eso es lo que pasa? Ah, mira ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso de caídos en el tanque de agua? El tanque de agua 3 Luc Rocío le engaña diciendo que se cayó Lucas va, sí. se resbala Rocío va a tener puntos. una soga y caen juntos mm. Y el tanque de agua empieza a girar, a girar y lo lleva al pasado Ah, el tanque es entonces el lugar por donde terminan viajando en el tiempo Sí, sí. Ah, Está bueno, está, está, es interesante Quisiera saber qué pasa en ese viaje Pero bueno, ¿y todos van diciendo bien? Sí. Sí. sí ¿No hay nadie que le cueste leer más que otro? No No, no. Bien Mira vos, qué mira qué qué trabajadores. Me gusta, me gusta, me gusta. Y esta autora, ¿qué tal? Los saludos o lleva la profesora de radio de los chicos. Eh, fue muy conocida, se hizo muy conocida porque hizo una serie de libros que se llaman Caídos del mapa. Que son como 12 tomos de aventuras diferentes y que dio de origen a la película y a la serie televisiva. Saca, saca, no, que, que tiene que ver con cosas que se vieron en televisión En Encuentro, Canal 7, en algún momento ¿No? ¿Han visto algo de eso? ¿Ustedes, chicos? No, no. no. no hay, hay mucho para ver De eso, ¿eh? que se puede ver sí. en la escuela También, que puede llegar a servir ¿no? Bien, bueno, a ver, tenemos un tema Para escuchar y después nos despedimos ¿Sí? Eh, ¿Quién me ayuda a presentar ¿Tenimás conmigo? ¿Sí? Sí. ¿Canción de quién es? Rata Blanca. ¿Y el tema? En el Bajo Flores Bueno, tema musical. Nosotros después de la vuelta los despedimos desde la libre. Adiós. Ven bueno, ahí, Rata Blanca Nosotros nos tenemos que despedir Ya en el último bloque ¿Quiénes formaron parte De este último bloque? Nombre apellido Salpa Oye, sí Pásale el micrófono Al compañero, por favor Fernanda Tinko Fernanda Chambi Cristian Kipe Compañero Abel Cristiano Sobas María Araceli Noelia Chavita Vuel Pardo Abel Pardo Abel Todos estudiantes Compañeros Compañeros ¿Sí? Sí de eh, el grupo Juana Zurduy número escuela, escuela número 22 Instituto General 19. Chicos, muchísimas gracias por venir, ¿sí? Les recordamos como siempre que pueden Saluda a mi vieja. No, no, no, no, no me hagan saluditos ni nada por el estilo. Por favor. Sí. Boca. Eh, nos despedimos nosotros hasta la semana que viene cuando volvamos a decir Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chicos, hasta la semana que viene. Aplausos.